Es lunes 10 de octubre, comenzamos una semana en la que tendremos otro festivo, este miércoles la Virgen del Pilar, para seguir disfrutando de nuestro tiempo libre, pero atención porque para hoy Bordonado nos habla de inestabilidad atmosférica, vuelve la nubosidad y la amenaza de lluvias moderadas, sobre todo a partir de esta noche, alcanzaremos... ...una máxima de 24 grados... ...en estos momentos el termómetro de Teleelch... ...de nuestra estación meteorológica... ...marca 18,6 grados de temperatura... ...acabamos de celebrar el 9 de octubre... ...el Día del Pablo Valencià... ...la conmemoración de ser valencians y valencianes... ...pero es difícil de digerir... ...este significado en una ciudad... ...que se está viendo discriminada... ...por un reparto injusto de los presupuestos del Estado... ...y también de los autonómicos... ...hasta el propio alcalde tuvo que reconocer en su discurso de ayer... ...que el gobierno de Sánchez se ha vuelto a olvidar de nosotros... ...seguimos como provincia estando en la cola... ...la última de todo el país en cuanto a las inversiones que recibimos... ...menos mal que está despertando el empresariado... ...ya alza la voz para decir basta ya... ...de sufrir unas cercanías ferroviarias tercermundistas... ...un AVE que se ha quedado a mitad de camino para ser efectivo... ...un aeropuerto que siguen sin conexiones... ...y una ciudad de 250.000 habitantes sin tranvía... ...ni medios de transportes rápidos y eficaces... ...para los desplazamientos por toda la provincia. Pues bien, para celebrar la fecha fundacional del pueblo valenciano... ...como el nuestro primero, deben los gobiernos ser justos... ...en el reparto de los impuestos para sentirnos parte... ...de un territorio vertebrado y cohesionado. Pues hoy les contaremos además de los anuncios realizados por el alcalde en su discurso del 9 de octubre que Elche ya ha presentado su candidatura oficial para optar a ser sede de la Agencia Espacial Española que el círculo empresarial Cedelco ha criticado los presupuestos generales del Estado por volver a recortar las inversiones para nuestra provincia dejando a Elche Comarca con el mayor déficit inversor que un 3% de la población padece una enfermedad mental grave, pero los expertos advierten que su incidencia ha aumentado de forma considerable entre los más jóvenes. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y asociaciones como Asfeme reivindican más recursos y vuelven a alzar la voz para acabar con el rechazo social que sufren las personas con trastornos mentales. También la Junta de Gobierno aprobó el viernes dar más ayudas a la compra de electrodomésticos energéticos. A la campaña de los profesionales ahora se suma otra para las familias, para que puedan comprar electrodomésticos nuevos que les permitan ahorrar en la factura de la luz en sus hogares. Y el Elche juega hoy en casa, a las 9 de la noche, contra el Mallorca. Se encuentra en zona de descenso, a 5 puntos de la permanencia, por lo que necesita la victoria para recortar diferencias, distancias. Una semana ha pasado desde la destitución de Francisco y no hay sustituto. El equipo sigue en manos de Gallego con su ayudante Nino, la leyenda del fútbol español. La glorieta con Rosmar y Alonso. Els va celebrar el Dia del Poble Valencià amb nombroses activitats al llarg de tot el cap de setmana, amb el correllengua, Lengua, Castellets Humans, Ofrena Floral, al Rei Jaume I, concerts i amb l'acte institucional organitzat al Gran Teatre, on es van reconèixer a les persones i entitats que han treballat per a promocionar i conservar les nostres senyes d'identitat i cultura valenciana. ...la alcalde al seu discurso va a hacer un repàs ...de los proyectos que están tramitando... ...para mejorar la ciudad y la segua economía... ...en tens de crisis... ...Carlos González expresó su malestar... ...por los presupuestos generales del Estado... ...al no incluir las inversiones... ...que él se lleva reclamando décadas... ...para mejorar las conexiones con su entorno... ...sobre todo las ferroviarias... ...lo escuchamos... ...sobre los presupuestos generales del Estado... ...y su incidencia en nuestra ciudad... Seré claro, desde el punto de vista social y económico es un buen presupuesto, pero desde el punto de vista de la inversión pública y su incidencia en nuestra ciudad no atiende a las que son las necesidades de Elche, Por lo que solo puedo manifestar mi malestar y mi descontento y al mismo tiempo desde luego nuestra voluntad de trabajar para revertir esta situación, como ha dicho recientemente el presidente de la Generalitat, trabajar Para reequilibrar la inversión. Y siguió siendo más reivindicativo porque reconoció que la inflación repercutirá negativamente en los presupuestos municipales del próximo año y por ello reclama al gobierno de Sánchez una compensación, un fondo extraordinario para afrontar las tensiones presupuestarias derivadas del elevado incremento de los precios que vamos a sufrir en los próximos años. Por otro lado, anunció que ha llegado a un acuerdo con la Generalitat, con Chimo Puch, para que el ayuntamiento. ...ejecute la finalización de la Ronda Sur. El primero de los proyectos... ...es la finalización de la Circunvalación Sur. Hemos alcanzado recientemente un acuerdo con el Ministerio... ...y también con la Generalitat Valenciana... ...por el cual se nos cede la competencia... ...y se nos transfieren los recursos económicos necesarios... ...para que sea el propio Ayuntamiento de la ciudad... ...quien ejecute esta tan necesaria obra". Y enumeró más proyectos que están tramitando para mejorar la economía local en tiempos de crisis. Pedirá 10 millones de euros a Europa para rehabilitar las 300 viviendas del barrio de Carrús. Del teatro que quieren construir en el solar de Highton dijo que los técnicos municipales ya están trabajando en el proyecto. Que en mayo comenzó la redacción de la nueva depuradora de Algoros del futuro Palacio de Congresos. recordó que la Diputación pagará los terrenos. Otro de los proyectos que nombró fue el de convertir el mercado central en... Gastronómico y el provisional dejarlo donde está, con un parking en José María Buc. No se olvidó del plan estratégico para impulsar el turismo ni del centro de envejecimiento o el desarrollo del entorno de IFA anunciados por Chimopuch. Centro Internacional de Investigación del, del Envejecimiento, el llamado ICAR. Una iniciativa de mucho calado y trascendencia que ya comienza a caminar con el impulso de los empresarios y de la Generalitat. Esta misma semana se ha firmado el convenio y les anuncio que estamos trabajando para que su sede provisional esté ubicada en el Che Parque Empresarial. Pues el alcalde no fue el único que mostró malestar y descontento por los presupuestos generales del Estado. La patronal empresarial también lo ha hecho. Desde Cedelco han asegurado que afectarán negativamente a Elche y Comarca, por lo que han reclamado un presupuesto más justo para la provincia. La prosperidad empresarial y social la aseguran que dependen de una financiación justa, de la inversión pública justa. Denuncian que vuelven a castigar a la provincia porque la dejan con 189 euros menos por habitante ...que la media nacional. El Partido Popular también criticó la pasada semana... ...esos presupuestos del Estado... ...creó además un manifiesto para reivindicar... ...ante la Generalitat y ante el Estado... ...las inversiones públicas que tiene el Che Pendientes... ...que será entregado ese manifiesto... ...a todas las entidades sociales, sindicales... ...y económicas del municipio... ...para sumar apoyos y hacer un frente común... Pablo Ruz aseguró que el Estado ha vuelto a castigar a Elche con sus presupuestos. El anteproyecto de presupuestos generales del Estado, que como saben es una ley, son los peores presupuestos del Estado para la provincia de Alicante en la historia reciente de España. Y es que han hecho cuentas y dicen que el resultado de esos presupuestos es que arroja un recorte del 12,3% de inversión pública respecto al pasado año para nuestra provincia de Alicante. Y el Partido Popular, además, sobre la firma del protocolo entre Chimopuchi y Carlos González para compensar esa deuda histórica de 43 millones de euros por los terrenos de la universidad, Ruz calificó este acto de electoralista y propagandístico para tapar los peores presupuestos para la provincia y criticó que la oposición municipal no fuera invitada a ese acto. Para tapar la incapacidad de Chimo Puch, para tapar la incapacidad de Carlos González y su nula presencia a nivel orgánico y a nivel institucional, ayer Puch y González inventaron un acto electoralista y partidario, celebrado además en el salón de plenos. Fíjense hasta qué punto fue un acto de partido que ni tan siquiera invitaron al resto de la corporación municipal. Un acto de partido en el que además se cargó contra el Partido Popular. Un acto que solamente tenía un objetivo y era tapar este titular que les acabo de leer. Y más críticas hubo a las acciones del Gobierno local, porque la asociación Bolén-Palmeral ha pedido la anulación de ese expediente de modificación del Plan General para legalizar el mercado provisional. La asociación, en sus alegaciones, asegura que no se puede dejar el mercado provisional en zona verde porque es ilegal, por su negativo impacto medioambiental, por estar en una zona de peligrosidad y por carecer del informe de sostenibilidad y de la memoria de viabilidad. Volvemos al acto institucional del 9 de octubre, porque se dieron a conocer a los premiados de este año. Pepe Tejera, a título póstumo, recibió la máxima distinción del Ramdar. Fue el autor de la canción que Tele Elche utilizó de sintonía para iniciar y acabar su programación durante nuestros primeros años, la canción de Elche, Sol y Palmera. A título póstumo también recibieron la medalla de plata del bimilenari Agustín Agulló por su defensa de la cultura valenciana al frente del casal Jaume I y el arqueólogo Rafael Ramos. En cultura también fueron distinguidos el historiador Joan Castaño, uno de los mayores estudiosos del Misteri, también el tramoyista del Misteri Francisco Roden ...que recibió este galardón... ...al igual que el taller de la Palma Blanca... ...por su 25 aniversario... ...en deportes fue reconocida a su Martínez... ...jugadora y campeona de la selección de fútbol femenina sub-20... ...en sanidad recibió la medalla Fernando Soler... ...organizador de FACO y varias entidades... ...y protectoras que trabajan en el Che... ...por el bienestar animal... ...y por último fueron distinguidos Salesianos... ...y el Hotel Huerto del Cura... ...por su medio siglo de historia... También durante el acto institucional del 9 no de octubre, que fue presentado por nuestro compañero, el director de Tele, el Salvador Campello, y retransmitido por esta casa, la Edil de Cultura dio a conocer el fallo del jurado de los Premios Literarios Cita de Elche de este año. El ganador del Premio de Poesía Cesta de Elche ha sido el ilicitano Josep Manuel Agulló y el Premio de Narrativa Antoni Bru. Fue para el escritor valenciano Urbá Lozano. En esta edición se han presentado 122 obras, de las que la mayoría han sido de poesía y 40 de narrativa. Late Institucionales va realitzar a ir domenge i el divendres a Elx va arribar el correqüengua, la flama de la llengua valenciana al Saló de Plens de l'Ajuntament, una flama portada pels estudiants del Tirant Lo Blanc. El regidor de Promoció Lingüística, Carles Molina, al seu discurs assegurar que Elx té un compromís educatiu en la llengua perquè al centres educatius de Infantil i Primària de Promoció Lingüística hi ha un 90% de assignatures en valencià. U dekades inzenders de educatie infantiel en primaria elts, hebben een programma linguïstiek aan un percentage procenting van 90% van de lessen natuurlijk in valencià. En quasi de helft van de inzenders de primaria de elts, bevaten een nasie programma linguïstiek, linguïstiek tussen een 40 en 60% de natuurlijk in valencià. Talvolta als je nog niet genoeg is, en met een van die adres, Pierre, zeker, we moeten weer moeten herstellen, we moeten weer winnen de strijd van de dagelijkse strijd van die kinderen die spreken valencià. Y hoy, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental... ...y en el que se leerá un manifiesto en el Ayuntamiento... ...y asociaciones como ASFEME, que llevan décadas... ...atendiendo las necesidades de las personas... ...con trastorno mental y sus familiares... ...advierte del aumento de la incidencia... ...en la población más joven... ...por culpa del aislamiento de la pandemia... ...y reclama más recursos... ...escuchamos a la directora de ASFEME, Noelia Aznar. social... Contamos con un centro de rehabilitación de personas con, con enfermedad mental grave, una residencia de 40 plazas, un centro de día de 20 plazas, el centro de rehabilitación que he nombrado 70 plazas, las tres viviendas tuteladas de cuatro plazas cada una. O sea, veis que estoy nombrando recursos, pero para la población que tenemos, totalmente insuficiente. O sea, por ejemplo, el tema de la residencia, la lista de espera es enorme. ...es súper difícil entrar en nuestra residencia. Nuestra residencia es gestionada por nuestra entidad... ...pero es una plaza pública para la persona beneficiaria. Y es muy difícil. Entonces, estamos trabajando ahora... Eh, ...hemos empezado a nivel local... ...para estar eh, lavando las necesidades... ...y contamos con el apoyo de la, del ayuntamiento... ...para la puesta en marcha de una segunda residencia. Escucharemos su entrevista en unos minutos a las 8 menos cuarto aproximadamente y es momento cuando pasan 14 minutos de las 7 de la mañana, es momento de recordar los acuerdos de la Junta de Gobierno y las noticias destacadas del pasado viernes. Oficialmente Elche nos dijeron es candidata ya a albergar la sede de la Agencia Espacial Española. La Junta de Gobierno aprobó presentar su candidatura antes del 7 de noviembre, es una noticia Qué nos cuenta nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga. Buenos días, Ros. Elche se postula a albergar la sede de la Agencia Espacial Española y precisamente este viernes consolidó la candidatura de manera oficial. La Junta Local de Gobierno dio luz verde e inmediatamente se formuló la inscripción. El alcalde pidió el apoyo del mayor número de instituciones posibles y es que... El pasado jueves, en su visita, lo hizo públicamente el presidente de la Generalitat, Chimo Puig, y el viernes el alcalde pidió el respaldo de la Diputación de Alicante, Valencia y Castellón, pero también de empresas del ecosistema innovador. Sobre la ubicación de la sede, en caso de ganar la candidatura, González apuesta porque reside en alguno de los dos edificios del campus tecnológico porque cumple, dijo, con los requisitos de espacio, innovación y aparcamiento necesarios. El plazo está abierto hasta el próximo 7 de noviembre, en un mes, y en diciembre se resolverá la candidatura dando a conocer la ciudad que albergará esta sede recabar el apoyo del ecosistema de emprendimiento vinculado a la innovación e investigación. Y por último, solicitar formalmente, aunque ya fue anticipado ayer por el presidente de la Generalitat, pero solicitar formalmente a la Generalitat Valenciana, en concreto a su Conseil, la emisión del informe que apoye la idoneidad de la candidatura de Elche a ser sede de la. Futura agencia espacial española otro... y la junta de gobierno además aprobó otro paquete de ayudas públicas de un millón de euros esta vez para ayudar a las familias a hacer frente al recibo de la luz pero no para pagar el recibo sino para que se compren electrodomésticos nuevos más eficientes que puedan ahorrar es una noticia que nos explica Iciar martínez Muy buenos días, cuéntanos la cantidad de bonos que se van a repartir. Buenos días, Ros. Eficiencia Energética ha puesto en marcha una campaña de venta de bonos para la compra de electrodomésticos eficientes dirigido a las familias ilicitanas y la iniciativa ElectroRenova tiene una partida de algo más de un millón para paliar los elevados costes de la factura eléctrica, pensando además eh, que electrodomésticos del hogar, como frigoríficos o lavadoras, consumen mucha luz. En esta ocasión se pondrán a la venta dos tipos de bonos, uno de 250 euros del que el ciudadano deberá pagar 50 y otro de 360, del que se abonará 60 euros. El 14 de octubre comenzará el registro de los consumidores y a partir del 17 se podrá hacer uso de los bonos hasta el día 7 de noviembre. A diferencia de la campaña de bonos-consumo, solo habrá un bono único por comprador y deberán entregar el, el, el electrodoméstico que retiran. En el caso de los electrodomésticos del hogar, son los mayores consumidores de elektriciteit in de viviendas. El estado que tienen, eh, es decir, su estado de antigüedad o su estado of eh, de eh, fí, eh, físico de, de, de pueden suponer pues, un aumento de los costes eh, de la factura eléctrica. Con estas ayudas lo que buscamos es que la ciudadanía renueve eh, sus electrodomésticos por otros de tecnologías más eficientes, que por tanto consuman muchísimo menos. Se quiere ahorrar en energía, pero el ayuntamiento va a aumentar este año el gasto para el alumbrado navideño. La Junta de Gobierno sacó a concurso un contrato de luces navideñas por 163.000 euros, 40.000 más que en 2021. Aún así, el portavoz de la Junta de Gobierno dijo que van a intentar ahorrar porque se van a establecer horarios de encendido para cumplir con las recomendaciones de reducción ...del Consumo Eléctrico, Héctor Díez. ...plaza de Baix, Corredora... ...plaza del Congreso Eucarístico... ...Puente Ortices... ...Puerta de Alicante... ...Maestro de Albeniz, Albéniz... ...Calle Uberna... ...Eres de Santa Yusia... ...Reina Victoria... ...Vicente Blasco Ibáñez... ...Jorge Juan... ...y Cristóbal Sanz... ...en lo que tiene que ver con las pedanías... ...el alumbrado se da para las pedanías de Torrellano... ...el Altet, la Marina... ...Las Vallas, La Olla, Valverde... Perleta, Algoda, Matola y Arenales. Pues todas esas calles y pedanías se contarán con alumbrado navideño. Y las actuaciones del Plan Centro siguen en marcha con el objetivo de mejorar la accesibilidad de la ciudadanía y a la vez dar un aspecto homogéneo a todo el entorno urbano. La próxima semi-peatonalización será en la calle Teniente Ruiz, que contará con una plataforma única y tendrán que suprimirse ...algunas plazas de aparcamiento... ...es lo que dijo Héctor Díez en Junta de Gobierno. Ten en cuenta que es una calle con baldosas totalmente inaccesibles... ...de menos de medio metro... ...y además eh, la actuación está sustentada en petición vecinal también... ...en muchos casos el aparcamiento en, en la banda que existe... Eh, ...por ejemplo, impide sacar de varios portales... ...a personas con eh, situación de dependencia... ...se han dado casos de situaciones de tener que trasladar a una persona a un centro de día y ser eh, imposible sacarla si no se retiraba el vehículo. Estamos hablando de una calle eh, muy estrecha y que aparte tiene una banda de aparcamiento. Pero vamos, se da poco más de. ...una veintena de vehículos. ...pues una veintena de plazas de aparcamiento... ...que suprimirán por esa razón... ...y también la Junta de Gobierno dio luz verde... ...a una licencia de obras para adecuar un bajo comercial... ...y un entresuelo en Altavix... ...con el fin de convertirlo... ...en una nueva residencia de estudiantes... ...en el entorno de la Plaza de Benidorm... ...concretamente en la calle Antonio Campos Jabaloyes. ...este espacio de algo más de 500 metros cuadrados... ...contará con 18 habitaciones, cocina comedor... ...y zonas de descanso y terminamos con un anuncio que realizó eh, el pasado viernes más que un anuncio una valoración porque el alcalde dijo que a partir de ahora se va a permitir la quema de residuos agrícolas como anunció carlos gonzález el motivo es que se ha derogado la prohibición de quemar residuos agrícolas en el campo A partir de ahora se permite la quema de residuos agrícolas, qué tan importante es para el campo ilicitano, para los agricultores ilicitanos. Estábamos en una situación de moratoria, pero una cuestión transitoria y ahora con esa derogación que se introduce en la ponencia de la Ley de la PAC, de la Política Agraria Común, se deroga dicho artículo 3 y por lo tanto se deroga la prohibición ...lo que significa de facto que queda permitida... ...la quema de rastrojos, de residuos agrícolas. La Glorieza, el despertador de Elche... ...con toda la información local.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 Thank uh -huh. Este lunes, a las ocho y media de la noche, retransmisión en directo del partido Elche-Mallorca desde el Estadio Martínez Valero. Vive el partido en el 101.4 Tele-Elche en Radiomarca, Tele-Elche Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Patrocina Grupo Serrano Automoción. Colaboran Comercial Persionera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Masini Cars, Águila Bar, Talleres del Amo, Salones Jackpot, Hipo, La Fibra Ilícita.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 Pues cuando quedan cuatro minutos para llegar a las siete y media es momento de dar paso a la crónica deportiva de Paco Gómez que nos cuenta cómo Gallego y Nino se convierten en médicos de urgencia para tratar de reanimar a un Elche que se encuentra en la UBI una semana después de la destitución de Francisco y siguen sin fichar a un nuevo entrenador al sustituto. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol disputa esta noche el último partido de la jornada número 8 de Primera División frente al Mallorca, una auténtica final para luchar por intentar conseguir una reacción que no le sacaría, aun en caso de victoria, que sería la primera, ni siquiera del farolillo rojo y mucho menos del descenso, pero al menos sí supondría un golpe de moral importante. Tras los resultados que se han producido en esta jornada y a falta del último choque, que es el Elche Mallorca, de esta noche a las nueve en el Martínez Valero, el Elche se mantiene ahora mismo, estaría, está a cinco puntos de la permanencia. Ganando seguiría Farolillo Rojo, pero podría quedarse a dos puntos de esa zona de salvación. Todo lo que no sea ganar sería un golpe Muy duro para la línea de flotación anímica del entorno blanquiverde. Para ese partido, una semana después de la destitución de Francisco y sin entrenador, una situación sin duda ciertamente surrealista Alberto Gallego el técnico del filial y su segundo la leyenda Nino se van a hacer cargo del equipo, han entrenado durante toda la semana y esta noche van a dirigir al primer equipo con la duda de Lucas Boye y con las bajas de Fidel Pastore y Enzo Rocco por lesión, las altas de Gonzalo Verdú y Pedro Vigas, el técnico que esta noche dirigirá al equipo el catalán Alberto Gallego el técnico actualmente del filial que fue fichado este verano con el objetivo de ascender al filial a la segunda ref ha comentado que quiere un elche compacto con carácter ofensivo y buen trato de balón lo quiere todo pero es cierto que cuanto más cumpla esas premisas más cerca puede estar de la victoria. Enfrente un Mallorca que dirige Javier Aguirre, el entrenador mexicano que lleva ocho puntos y que ha calificado el partido como trampa. El encuentro dará comienzo a las nueve desde las ocho y media. Lo vamos a retransmitir en directo desde el Estadio Martínez Valero y con todo el equipo de marcador también aquí en el 101.4 Teleelch Radio Marca, Teleelch Televisión y también en el 103.7 Es Radio. Hasta luego, Hasta luego Paco. Gracias, qué ganas tienen más de 20.000 personas a acudir esta noche al Estadio Martínez Valero para apoyar a su equipo y conseguir esa victoria, la primera de la temporada. Y vamos con el tiempo, porque la previsión meteorológica también es muy importante. Sepamos que nos cuenta Vicente Bordonado, porque la nubosidad vuelve, la inestabilidad y las lluvias moderadas pueden aparecer a partir de esta noche.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 Buenos buen día después de un fin de semana otoñal. Para hoy lunes y mañana martes estará asegurada la inestabilidad atmosférica con precipitaciones. Durante esta madrugada cielos prácticamente despejados, temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad no han bajado de los 18 grados. En el sur del Camp de Elche, hemos alcanzado mínimas de hasta 15-16 grados. Durante la mañana todavía tendremos ambiente soleado, viento en calma. A medida que vaya avanzando llegarán de nubosidad de tipo alto que nos anunciarán cambios la segunda mitad del día estará marcada por la nubosidad en aumento en el último tramo de la tarde ya esperamos algunas precipitaciones de carácter débil que incluso a entrada la noche podrían llegar a ser puntualmente moderadas el viento flojo de componente este y las temperaturas a la baja máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 24 grados mañana martes con un embolsamiento de aire frío en altura dan a o gota fría circulando por el suroeste de la península, sur de la misma, la inestabilidad estará asegurada con mucha nubosidad y precipitaciones que incluso puntualmente podrían llegar a ser moderadas. Viento en calma por la mañana, flojo de componente este a partir de mediodía, temperaturas máximas en torno a los 23 grados mínimas, que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 18 grados. Ya para el miércoles, alternancia de nubes y claros, el viento flojo de componente marítima, las temperaturas sin cambios en torno a los 24 grados, Jueves, viernes, sábado ambiente mucho más soleado eh, con predominio de cielos despejados, temperaturas que suben a valores en torno a los 26 grados y ya para el domingo veremos algo de nubosidad, ambiente relativamente soleado con temperaturas que incluso podrían superar los 27 grados.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 What compare to what? Go to church on Sunday, sleep and not, uh, trying to duck the wrath of God. la glorieta con Rosmar y Alonso Millones de personas en todo el mundo padecen algún tipo de trastorno mental. Algunos no lo saben porque no están diagnosticados y los que están pues eh, sufren en silencio el rechazo que despierta el hecho de padecer cualquier enfermedad mental. En Elche, la Asociación Asfeme lleva décadas trabajando para atender las necesidades de este colectivo con un centro de día y una residencia y con numerosos programas y talleres que les dan a estas personas herramientas útiles para poder encontrar empleo y valerse por sí mismas, tener familia y amigos, aunque nos parezca una locura. En el Día Mundial de la Salud Mental, hoy, 10 de octubre, queremos conocer ese trabajo y, para ello, contamos con la directora de ASFEME, Noelia Aznar. Muy buenos días, Noelia. Hola, muy buenos días. ¿Qué se puede decir en un día como el de hoy, el Día de la Salud Mental, del trabajo que realizáis desde ASFEME? Bueno, pues lo que podemos decir es que nosotros trabajamos desde hace... El otro día nos pusimos a sacar cuentas desde hace 28 años, desde 1994... Eh, ...trabajamos para mejorar la calidad de vida... ...de las personas con enfermedad mental... ...y desde entonces pues venimos... ...como tú bien has dicho llevando a cabo... ...programas y servicios ambulatorios... ...y luego tenemos centros... ...como la residencia, la vivienda tutelada... ...que tenemos dos viviendas tuteladas... ...este mes volvemos a, a abrir otra vivienda tutelada más... ...y también un centro de día... ...y bueno pues llevando a cabo todo el tema... De, ...a nivel de campañas de sensibilización... ...tan importantes también... A nivel preventivo y a nivel de trabajar el estigma que sufre el colectivo. Cuando has dicho que este mes vais a abrir un tercer piso tutelado, ¿qué significa eso? Pues significa que sigue habiendo, que hemos avanzado el otro día reflexionando con la Junta, con la presidenta, desde de, de nuestra trayectoria y cómo estaba la situación, y pues se ha avanzado mucho, se ha avanzado porque cuando en la. Empezó a funcionar la asociación, pues no había prácticamente ningún recurso. Entonces, se ha avanzado mucho, pero sigue habiendo muchísima necesidad de recursos sociales todavía. Las viviendas tuteladas, pues es un recurso muy necesario, eh, que las personas eh, por las que pasan durante un tiempo, no es definitivo, la vivienda no es una estancia definitiva, pasan durante un tiempo normalmente derivadas. De una, de, de una residencia porque han superado los objetivos o a veces han, han venido de su propio medio desde casa y se trabaja a nivel individualizado para que consigan unas habilidades y unas competencias que les permitan vivir de una forma normalizada. Y por nuestras viviendas han pasado muchísimas personas que han conseguido sus objetivos rehabilitadores. Hoy en día algunas viven solas porque su situación económica se lo permite, otras se han pasado a compartir, a compartir viviendas, pero lo importante es que se ha conseguido, se ha conseguido ese objetivo de, de rehabilitación y de recuperación, que es eh, nuestro objetivo de la entidad. Y, y vemos que contando con esos recursos sociales eh, se consigue. Entonces, hay que seguir trabajando para poner en marcha muchos más recursos ...que son necesarios. Pues háblame de esa radiografía en el CHEM... ...¿cuántos enfermos eh, diagnosticados tenemos con trastornos mentales... ...y qué recursos sanitarios y sociosanitarios tenemos para atenderlos? Pues el, yo las cifras concretas ni, ni yo las tengo ni creo que, que estén recogidas... ...creo que en ese sentido no está recogido... Pues, ...que podrían dar los profesionales las atenciones que hacen, todo eso... ...pero un 3% de la población... Es una enfermedad mental grave, pues ahí pues, sacamos ya cuentas. Eh, este año hemos centrado el lema en la población infanto-juvenil. Pues ahí hay una incidencia, la incidencia se, se ha agravado muchísimo, ha aumentado muchísimo en esta población. ¿Y con qué recursos contamos? Pues contamos con las unidades de, de salud mental a nivel sanitario, eh, un hospital de día eh, vinculado a, al Departamento 20 de Salud,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 O sea, es insuficiente, es totalmente claro. insuficiente. Sí que hemos avanzado mucho, claro que sí, pero sigue siendo insuficiente los recursos con los que contamos. ¿Cómo están avanzados esos proyectos de segunda residencia y segundo CRIS? ¿El suelo dónde estaría? ¿La segunda residencia dónde estáis vosotros se puede ampliar? ¿El CRIS dónde está en Altavix ¿O, o hay que buscar otros puntos? Se está haciendo un est están haciendo un estudio a nivel local. Dicen que sí que hay posibilidad, que no nos preocupemos por el terreno... Que sí que, que sí que hay disponibilidad y falta concretar cuál sería. Eh, aquí, por una zona cercana a nosotros, que sí que hay, hay terrenos, podría ser una posibilidad, pero no, todavía no se ha cerrado. Para nosotros lo importante es la voluntad de, de, de por parte del ayuntamiento y que ellos consideren, lo consideran también necesario. No solo voluntad, sino que ellos creen eh, en ese trabajo de recuperación, lo consideran necesario y van a trabajar para ello. Eso sí que le hemos dicho, que bueno, que Que, que, eso tiene que, ser, ...que las cosas se alargan muchísimo... ...sabemos cómo son estos procesos de largo... ...y dentro de lo largo que, que puedan ser... ...no hay que alargarlos más de la cuenta... ...porque lo que yo les, la reflexión que les hacemos es... ¿cuánta, ...¿cuántas personas dejamos de ayudar... ...durante el tiempo que no se ponen más esos recursos? Esa es la reflexión que tenemos que hacer... ...podemos ayudar a muchas personas... ...mejorar su calidad de vida... Y mientras que no ponemos en marcha esos recursos, hay muchas personas que están en una situación muy deficitaria y de riesgo. Y hay una, un, uno de los asuntos que más nos preocupa como sociedad, es lo que acabas de, de, de citar este año, el, os vais a centrar en la salud mental de los más jóvenes, porque os preocupa cómo ha subido la incidencia. Eh, ¿Es la pandemia que está ocurriendo? Y los datos que nos que fíjate que nosotros, nuestra entidad, trabaja con población adulta desde los in... nuestros inicios, desde los 18 a los 65 años. Sin embargo, estamos valorando la, eh, la posibilidad de ampliar nuestras intervenciones a la población eh, adolescente y juvenil. ¿Por qué? Porque nos trasladan desde Salud Mental España, que es la federación que agrupa a todas las entidades, nos trasladan los profesionales de, de salud mental cómo está, eh, después de la pandemia, cómo ha aumentado la incidencia en este grupo de población. Entonces, como entidad estamos diciendo, bueno, no podemos mirar hacia otro lado, algo tendremos que hacer. Entonces, estamos preparándonos para poder ir estudiando, para poder intervenir con este grupo poblacional. Pero sí que la incidencia ha hecho mucho daño a este grupo poblacional. ¿Cómo...? Eh, ¿Cuál es el consejo a las familias, a las familias que puedan en estos momentos tener a sus hijos, adolescentes o niños en, en esa situación, en un trastorno mental que, que, va, que va a más? Pues, eh, pues eh, ante indicios que nosotros como familiar tú conoces perfectamente a tu familiar y que sabes qué cosas eh, empiezan a ocurrir que antes no ocurrían, qué cosas qué cosas deja deja de hacer esa persona. Eh, qué, qué, qué comporta, por un lado qué deja de hacer y por otro lado qué comportamientos extraños aparecen en esa persona que antes no tenía cuando empezamos a observar este tipo de conductas extrañas, si es una persona joven pues eh, o viene al pediatra, si tiene edad de pediatra o viene al médico de, de cabecera trasladarlo y que le deriven a salud mental, ese es el inicio y no dejarlo y no dejarlo porque cuanto antes se intervenga pues la evolución será mejor ¿Qué actividades son las que tenéis preparadas para esta semana? Sí, pues bueno, eh, tenemos preparadas a nivel local un, un grupo de actividades y luego también pues, tenemos en otras poblaciones, porque nosotros también trabajamos en Crevidente y Santa Pola otras. Sea, pero a nivel de Elche pues, pondremos la, la mesa informativa como todos los años. Pero pues hoy, hoy, día 10, la mesa informativa en la Plaza de Baix, para informar a todas aquellas personas que, que quieran, eh, ten, tengan dudas que quieran calificar cualquier aspecto sobre la entidad o sobre dónde dirigirse ante un problema. También con la colaboración del ayuntamiento, la, las banderolas están colgadas en la pasarela del Mercado. Pues muchísimas gracias Noelia Aznar por trabajar en cuidar a este colectivo que sufre eh, trastorno mental, trabajar por recuperarlo y porque tenga una calidad digna y sobre todo por terminar de una vez por todas eh, con ese rechazo que sufren por parte de la sociedad. Muchas gracias Noelia. Muchas gracias a vosotros por poner voz a, a las necesidades del colectivo, muchas gracias. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local, siete es inevitable.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 7 y 47 minutos de la mañana. En este programa les estamos eh, contando todos los premiados, las distinciones que se entregaron ayer en el acto institucional del 9 no de octubre para celebrar el Día de la Comunidad Valenciana, esa fecha eh, fundacional del Pablo Valencia. También les estamos contando pues, eh, todos los anuncios que realizó ayer el alcalde en su discurso institucional del 9 no de octubre en el Gran Teatro, como. El, eh, que será el ayuntamiento el que se encargue de ejecutar el último tramo de la Ronda Sur o que se ha firmado un convenio con la Generalitat para que el futuro centro de envejecimiento tenga su sede provisional en el Parque Empresarial de Torrellano. También el alcalde mostró su malestar y descontento con los presupuestos generales del Estado de Pedro Sánchez. Al igual que el círculo empresarial Cedelco, que los ha criticado por volver a recortar las inversiones públicas para esta provincia, dejando a Elche y Comarca con el mayor déficit inversor.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 Les contamos que la Junta de Gobierno ha aprobado dar más ayudas públicas a la compra de electrodomésticos energéticos. A la campaña de los profesionales ahora se inicia otra para las familias, para que puedan comprar electrodomésticos nuevos que les permitan ahorrar en la factura de la luz. A partir del 17 de octubre se podrán solicitar esos bonos de 200 y 300 euros, pero antes hay que inscribirse como consumidores a partir del 14 de octubre noche contra el mallorca se encuentra en zona de descenso a cinco puntos de la permanencia por lo que necesita la victoria para recortar esa diferencia una semana ha pasado desde la destitución de francisco y de momento no hay sustituto el equipo sigue en manos del entrenador del filial alberto gallego con su ayudante nino toda una leyenda del fútbol español You're all alone, and nobody Cause you on the phone. But don't you feel like a cry? Don't you feel like a cry? But here I am, a oh, Come on, you're crying. Kind of The Smell of her perfume. Don't you feel like a cry? Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on. When oh, yeah. you're waiting for a voice to come in the night, but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 Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la radio líder del deporte. Teleelche Radio Marca, 101.4 Pues esta noche tenemos partido además en casa en el Estadio Martínez Valero. El Elche se enfrenta ante el Mallorca con la intención de conseguir su primera victoria y esta es la crónica de Paco Gómez previa a este encuentro. Buenos días Paco.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 Pues hemos llegado a las 8 en punto de la mañana. Es lunes 10 de octubre de una semana que tenemos otro festivo, mmm, el miércoles, la Virgen del Pilar. Pero estamos muy atentos de la previsión meteorológica. Vicente Bordonado nos ha dicho que tendremos inestabilidad atmosférica durante estos días, lunes y martes, y hoy podría llover por la noche. Alcanzaremos una máxima de 24 grados, y en estos momentos el termómetro de Teleelch ...pues está en los casi 18 grados de temperatura... ...según nuestra estación meteorológica. Acabamos de celebrar el 9 de octubre... ...el Día del Pueblo Valencià... ...la conmemoración de ser valencians y valencianes... ...pero es difícil de digerir este significado... ...en una ciudad que se está viendo discriminada... ...por un reparto injusto... ...de los presupuestos del Estado... ...y de los autonómicos... ...hasta el propio alcalde tuvo que reconocer en su discurso... ...que el Gobierno de Sánchez se ha vuelto a olvidar de nosotros... ...seguimos como provincia estando a la cola... ...la última de todo el país en cuanto a inversión pública recibida... ...menos mal que está despertando el empresariado... y alza la voz para decir... ...basta ya de sufrir unas cercanías ferroviarias... tercermundistas, un ave que se ha quedado a mitad de camino... Para ser efectivo, un aeropuerto que sigue sin conexiones y una ciudad de 250.000 habitantes sin tranvía ni medios de transporte rápidos y eficaces para los desplazamientos por toda la provincia. Esto afecta negativamente a la competitividad empresarial. Pues bien, para celebrar la fecha fundacional de un pueblo como el valenciano, primero deben los gobiernos ser justos en el reparto de los impuestos para sentirnos parte de un territorio vertebrado y cohesionado. La glorieta con Rosmar y Alonso. Like Elch va a celebrar el Día del Pablo Valencia a numerosas actividades al Yard de todo este cap de semana en el correllengues eh en castellets humans oferen aflorar al rei Jaume I, concerts i amb l'acte institucional organisat al Gran Teatre on es van reconèixer a les persones i entitats que han treballat i treballen per a promocionar i conservar les nostres senyes d'identitat i cultura valenciana. L'alcalde, al seu discurs, va a fer un repàs dels projectes que estan tramitant per a millorar la ciutat i la seva economia en temps de crisi. Carlos González expresó su malestar per los presupuestos generales del l'Estat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 Se mostró más reivindicativo, reconoció que la inflación va a repercutir negativamente en los presupuestos municipales del próximo año y por ello va a reclamar al, al Gobierno de Sánchez una compensación, un fondo extraordinario, para afrontar las tensiones presupuestarias derivadas del elevado incremento de precios que sufriremos en los próximos dos años. Por otro lado, anunció que ha llegado a un acuerdo con el Ministerio y la Generalitat para que el Ayuntamiento ejecute la finalización de la Ronda Sur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 Los empresarios también, desde Cedelco, han asegurado que afectarán negativamente a Elche y su comarca, por lo que han reclamado un presupuesto más justo para la provincia. La prosperidad empresarial y social aseguran que dependen de una financiación justa. Denuncian que vuelven a castigar a la provincia porque la dejan con 189 euros menos por habitante que la media nacional, siendo la última provincia del país en inversiones públicas por habitante. No entienden que con unos presupuestos que van a crecer un 3,3%, ...tengan como resultado un recorte del 12,3% de inversión... ...respecto al pasado año aquí, en esta provincia. Y el Partido Popular también criticó la pasada semana... ...esos presupuestos del Estado cuando se presentaron... ...que fue el pasado jueves... ...ha creado un manifiesto para reivindicar a la Generalitat... ...y al Estado las inversiones pendientes que tiene con Elche... ...que será entregado a todas las entidades sociales... ...sindicales y económicas del municipio... ...para sumar apoyos y hacer frente común. El presidente del Partido Popular Pablo Ruz... ...aseguró que el Estado ha vuelto a castigar a Elche... ...y a dejarla sin las conexiones ferroviarias... ...y por carretera que se merece. Esto dijo del presupuesto del Estado. El anteproyecto de presupuestos generales del Estado... ...que como saben es una ley...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 Y el Partido Popular, además, sobre esa firma del protocolo entre Chimopuch y Carlos González para compensar la deuda histórica de 43 millones de euros por los terrenos de la universidad que tuvo lugar el pasado sábado, el pasado jueves, en el salón de plenos. Pablo Ruz calificó este acto de electoralista y propagandístico. Para tapar los peores presupuestos, dijo para la provincia y criticó que la oposición municipal no fuera invitada al mismo. A tapar la incapacidad de Chimopuch.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 ...este titular que les acabo de leer. Y más críticas a la acción del Gobierno local... ...la Asociación Bolén Palmeral... Ha pedido la anulación del expediente de modificación del plan general, como lo hizo el Partido Popular, para evitar que se legalice el mercado provisional. La asociación, en sus alegaciones, asegura que no se puede dejar el mercado provisional en una zona verde porque es ilegal, por su negativo impacto medioambiental, por estar en una zona de peligrosidad y por el carecer del informe de sostenibilidad y de la memoria de viabilidad volvemos al acto institucional del 9 no de octubre porque se dieron a conocer a los premiados de este año Pepe Tejera a título póstumo recibió la máxima distinción del Ram Dar Pepe Tejera fue el autor de esta canción que Teleelch utilizó de sintonía para iniciar y acabar su programación durante nuestros primeros años de vida Son su El Chesoli Palmera. Y a título póstumo también recibieron la medalla de plata del bimilenari Agustí Agulló por su defensa de la cultura valenciana al frente del casal Jaume I y el arqueólogo ilicitano Rafael Ramos. En cultura también fueron distinguidos el historiador Joan Castaño, uno de los mayores estudiosos del misteri y el tramoyista de la festa Francisco Rodenas. Recibió este galardón al igual que el taller de la Palma Blanca por su 25 aniversario. En deportes fue reconocida a Sun Martínez, jugadora y campeona de las ...selección de fútbol femenina sub-20 en Sanidad... ...la medalla fue para Fernando Soler... ...por organizar el congreso oftalmológico FACO... ...y varias entidades y protectoras que trabajan en Elche... ...por el bienestar animal también fueron reconocidas... ...por último fueron distinguidos Salesianos... ...y el Hotel Huerto del Cura... ...por ese aniversario tan redondo... ...que están celebrando su medio siglo de historia... También durante el acto institucional del 9 de Octubre, que fue presentado por nuestro compañero y director de esta casa, Salvador Campello, y retransmitido por Tele Teleelch, la Edil de Cultura dio a conocer el fallo del jurado de los Premios Literarios Ciudad de Elch de este año. El ganador del premio de poesía Cesta de Elch fue, ha sido para un ilicitano, Josep Manuel Agulló, y el premio de narrativa, Antoni Bru es para el escritor valenciano Urbá Lozano. En esta edición se han presentado 122 obras, de las que la mayoría han sido de poesía y 40 de narrativa. Lactés va a realizar, Aider Dumenge, y el divendres a Elche va a arribar el Correyengua, la Flama de la Llengua Valenciana al Salón de Plens del Ayuntamiento, una flama portada en guany para los estudiantes del Tirán Lo Blanc. El regidor de Promoción Lingüística, Carles Molina, al seu discurs, assegura que Els té un compromís educatiu a la llengua valenciana. Una de cada cinc centres d'educació infantil i primària Els tenen un programa lingüístic a un percentatge aproximant a 90% de les asignatures en valencià. I quasi la meitat dels centres de primària de Els contem en el seu programa el lingüístic, lingüístic entre un 40 i 60% de les asignatures en valencià. Tal votació no siga no siga suficient i començar a des Pierre, seguramente eh, tenéis que, que recuperar, tenéis que guañar la batalla del día a día de Sesplay, chiqués que paran en Valencia. Y hoy es 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental y en el che se va a leer un manifiesto en el ayuntamiento y asociaciones como ASFEME, que llevan décadas atendiendo las necesidades de las personas con enfermedad mental, con concreto 28 años y sus familiares, advierte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 Y cuando pasan 13 minutos de las 8 de la mañana es momento de recordar eh, los principales acuerdos de la Junta de Gobierno del pasado viernes. Oficialmente el CHES candidata a albergar ya la sede de la Agencia Espacial Española. Es lo que nos anunciaron tras la reunión de la Junta de Gobierno. Es una noticia que nos cuenta Marga García. Muy buenos días.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 Y nuestra compañera Iciar Martínez nos cuenta ahora ese paquete de ayudas públicas por valor del de paquete en total de un millón de euros que el Ayuntamiento ha aprobado destinar a las familias para que compren electrodomésticos nuevos más eficientes con el fin de promocionar el ahorro energético. Muy buenos días Iciar, cuéntanos.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 Pues escuchamos al concejal de Eficiencia Energética, Felipe Sánchez. En este caso, los electrodomésticos del hogar son los mayores consumidores de electricidad en las viviendas. El estado que tienen, eh, es decir, su estado de antigüedad o su estado eh, de, eh, físico, de, de, de, pueden suponer pues, un aumento de los costes eh, de la factura eléctrica. Con estas ayudas lo que buscamos es que la ciudadanía renueve eh, sus electrodomésticos por otros de tecnologías más eficientes, ...que por tanto consuman muchísimo menos. Pues mientras se destina dinero para poder ahorrar... Eh, ...de la factura de la luz el Ayuntamiento va a gastar más porque ha aumentado el gasto para el alumbrado navideño de este año. La Junta de Gobierno sacó a concurso un contrato de luces navideñas por 163.000 euros. Esto significa que son 40.000 euros más que en 2021. Aún así van a intentar ahorrar, dice el portavoz de la Junta de Gobierno, Héctor Díez, porque se va a establecer un horario de encendido para cumplir con las recomendaciones de reducción del consumo eléctrico. Lo escuchamos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 El alumbrado se para las pedanillas de Torrellano, el Altet, la Marina, las Vallas, la Olla, Valverde, Perleta, Algoda, Matola y Arenales. Y el portavoz de la Junta de Gobierno también dijo que van a suprimir plazas de aparcamiento en la calle Teniente Ruiz porque se va a semipeatonalizar. Y estos son los argumentos para justificar esta actuación incluida en el Plan Centro.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 Y terminamos con un balance que hizo positivo que hizo el pasado viernes el alcalde debido a la medida del gobierno de Sánchez de derogar la prohibición de quemar residuos agrícolas en el campo. Esto es lo que dijo.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 Then everybody be serving like California, ain't. You'd see them wearing their baggies, where Rachi Sandos too. A bushy, bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch them serving at dinner, you county line.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 USA Everybody's gone Serving Serving USA Yeah, everybody's gone Serving Serving USA Yeah, everybody's gone Serving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 Pues lo tenemos ya. Ha llegado el día en el que el Elche Club de Fútbol va a jugar en casa sin entrenador. Todavía no tenemos sustituto. Hay entrenador, el filial, Alberto Gallego, con la leyenda del fútbol, Nino. Ellos son los que han preparado, se han convertido en médicos de urgencias y han preparado a un Elche que se encuentra en la UCI. Un titular que me encanta, Paco. Muy buenos días. Hola, Ross. buenos días. Eh, el titular de nuestra web, TeleElche.es. Eso es el resumen de, de tu crónica deportiva, aparte de las bajas con las que va a contar eh, Alberto Gallego para esta noche. Sí, es una situación crítica para el Elche, ya pues, prácticamente la primera final en el mes de octubre y parece exagerado, pero es que con los resultados que lógicamente se van produciendo, todos los equipos van sumando, el Elche ahora mismo está ya a cinco puntos de, de la permanencia. Eh, por tanto, toca ganar sí o sí, sería la primera victoria, romper con esa racha negativa... ...y en el mejor de los casos si ganas... Eh, ...te quedarías a dos puntos de la permanencia... ...pero aún así no solo no saldrías del descenso... ...sino que seguirías siendo el colista... ...lo que demuestra pues que ese mal arranque... ...le sigue lastrando... Eh, ...pero bueno, en una situación surrealista... ...porque a una semana de la destitución de Francisco... el ...elche sigue sin entrenador oficial... ...pues el entrenador interino Alberto Gallego... ...el del filial junto con, con Nino, su segundo... ...van a dirigir el equipo... ...porque son los que han entrenado el equipo la pasada, la pasada semana... Y lo van a hacer con un único objetivo, ganar. Uh -huh. no, no cabe otra cosa pensar en ganar esta noche al Mallorca. Y tú los conoces a ambos, uno, porque, bueno, Alberto Gallego realmente es un novato. Acaba de aterrizar, en el, no un novato en el fútbol, sino sí. en el Elche Club de Fútbol. Sí, acaba llegué. de aterrizar esta temporada. Llegó este verano, llegó este llegó, verano. Para subir al filial para de categoría. En, para entrenar al filial y para <risa> luchar por el objetivo de ascender. Bien, por lo que has visto y por lo que conoces a Nino... ¿Crees que va a cambiar la estrategia de Francisco? ¿Crees que el, el equipo que va a saltar al terreno de juego va a ser eh, distinto al que hemos visto y el que no le ha funcionado a Francisco? Bueno, lo que pasa es que como cada equipo que ha sacado Francisco ha sido distinto, Madre por, mía. porque ha hecho... Entre 5 y 6 cambios cada jornada buscando el 11 que le consiguiera la primera victoria. ¿Cuál es el 11 ahora mismo de ¿Mm? Leche? ¿Cuál es? Yo creo que van a aplicar la lógica y que van a tirar de los jugadores que mejor estén física y anímicamente. ¿Vale? Eh, y a partir de ahí, bueno, pues intentar poner el mejor equipo posible. Es una incógnita saber el 11, el pero más allá del 11, ahora mismo. La clave es que todos los futbolistas estén convencidos de ganar sí o sí esta noche al Mallorca. A las ocho y media comienzas tu programa El Marcador. Media hora antes ya sabrás el once titular, los titulares. Normalmente el Elche suele publicar su once titular... 45 minutos antes de empezar o sea, el partido, que sí que lo sabréis. filo de las 8 y cuarto por ahí, nosotros en cuanto lo sabemos lo publicamos en redes sociales uh -huh. y cuando arranquemos a las 8 y media lógicamente lo daremos Bueno pues esperaremos ese, uh, ese partido que como uh -huh. tú has dicho se presenta como una final, pero con qué jugadores cuenta eh, Gallego y Nino, con qué jugadores pueden... Uh -huh. ¿Pueden saltar al terreno del juego esta noche? Bueno, de los 25 hay tres bajas, que son las de Fidel, eh, la de también eh, Pastore... Eh, y la Enzo. ¿Pastore rojo. sigue de baja? Sí, bueno, pensaba, pero, pensaba por la crónica del viernes que eh, podía salvarse y podía sí, jugar. Sí, en, en Pastore no hay que confiar porque vale. el físico no le da y es un chico que, por mucho que lo intenta, le, le pone mucha voluntad, pero en cuanto fuerza un poquito, eh, no, no, no, no le da. No, se rompe. Se rompe y es un jugador con el que, por desgracia, eh, no puedes contar, total. Pero él sabe jugar. En, cuando hay que jugar bien sabe hacerlo bueno, cuando será en de... el último partido para que le renovaran el contrato o sea que si está incentivado podría jugar. Sí, bueno, yo creo que no se trata de, de incentivos, eh, se trata de que en aquel partido pues no había nada en juego y cuando no hay nada en juego el rival tampoco te aprieta mucho y te puedes dejar ver mucho más, sobre todo si tienes talento y eso no se lo uh -huh. vamos a discutir. Pero bueno, insisto, baja Rocco, Pastore y Fidel, Altas, Gonzalo, Verdú, Pedro Vigas y Omar Mascarel, que son sin duda buenas uh -huh. noticias para, para Alberto Gallego Y bueno, pues eh, el equipo que esta noche con el apoyo esperemos de 22, 23 mil, 24 mil aficionados, pues gane a un Mallorca que viene con ocho puntos, viene tranquilo. Eh, yo creo que No se pueden fiar del Elche porque eh, los colistas son los peores, no sabes por dónde te van a salir y lo decía ayer Javier Aguirre, el técnico del Mallorca, que no se fían para nada, que es un partido trampa, si lo catalogó, y que no saben qué Elche se esperan porque ya no es el Elche de Francisco y no saben eh, de qué manera van a salir esta noche. Uh -huh. Bueno, pues con esa baza de la incertidumbre puede jugar con algo de ventaja Alberto Gallego y los jugadores del Elche. ¿Tú crees que si gana el Elche y convence el juego del equipo eh, Bragarnich, eh, no contratará a un entrenador para el Elche, sino para el filial? Dejará a Alberto Gallego en, y con Nino. Yo creo que si estuviéramos hablando de segunda división es posible. Primera división hay muchísimo en juego y a mí me da la sensación de que va a traer, pase lo que pase esta noche, y ojalá que, que sea una victoria. Ojalá. Me da la sensación de que lo normal es que mañana o pasado anunciasen el nuevo entrenador. Pero bueno, cosas más difíciles se han visto en el fútbol. Y si resulta que esta noche, primero, no tiene a ningún entrenador todavía apalabrado, y esta noche el equipo gana, convence y juega de maravilla, pues no es descartable, no es descartable. Pero yo ahora mismo, si me preguntas, yo apostaría que eh, tiene algún entrenador ya de los que hemos hablado esta semana prácticamente apalabrado y pendiente de lo que pasa esta noche. De hoy al pasado viernes, la Margarita sigue deshojándose. Sí. ¿Con todas esas opciones que diste el viernes? Sí, sí, sí, porque eh, si, no, si ya la hubiera deshojado, si se hubiera quedado con, un, con una hoja, ya la hubiera anunciado. Y para meterle presión a los futbolistas, eh, que supieran que esta noche ya el nuevo entrenador iba a estar viéndoles. No han hecho nada oficiales mm. porque todavía no lo tiene cerrado. Bueno, pues... En marcador, veremos, veremos esta prueba de fuego para todos, para a la afición, la afición con muchas ganas, ¿verdad? Las redes sociales, ¿cómo están? Bueno, a tope, con unas ganas enormes, animando al equipo, porque son conscientes de que ahora mismo lo que toca es empujar, y eso mm. lo decía ayer el... Alberto Gallego, que hoy lo Ay, escucharemos. Oh. Ayer, ayer hubo declaraciones de... Rueda de, de prensa. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Ay, ¿qué me destacas de Alberto Gallego? Pues que dijo que el equipo no solo tiene que ganar, sino merecerlo. Es un hombre que no solo eh, apuesta por la, por la épica, sino por el camino hacia la épica. Uh -huh. Y dijo que hay que ser sólidos en defensa, tener mucho más el balón y con un carácter ofensivo. Bueno, pues eh, es el ideario de cualquier entrenador de fútbol. Pero eso no va a ser sencillo y por eso reconocía que no solo juega el equipo, sino que también juega la afición estadounidense. Pues noche. una rueda de prensa que escucharemos en Elche en punta. Sí, sí, hoy escucharemos a los dos entrenadores, al Vasco Aguirre y a, por supuesto, Alberto Gallego con sus ruedas de prensa de ayer domingo. Pues muchas gracias, a ti, Paco. Ros. Sigue los partidos del Elche Club de Fútbol en la radio líder del deporte. Elche Radio Marca 101.4 En Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonaro. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candel.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 8 y 38 minutos de la mañana, nos vamos acercando a las 9 y, por tanto, nos acercamos a una hora punta para el tráfico rodado. Por eso, de lunes a viernes, conectamos con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche para conocer cuál es el estado de nuestras avenidas y calles de la ciudad. Muy buenos días, Jesús Iniesta. Allí nos espera. Buenos días. Hola, buenos días, Romari.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 En el Puente de la Llenadita la circulación es muy densa, siendo el tráfico más intenso en las calles Eduardo Fernández García y en Mariano Solerolmos. Circulación lenta en Puente de Canalejas y Puente de Santa Teresa, dirección centro. Tráfico congestionado en las calles Juan Carlos I y Avenida Alicante eh, de tráfico de salida. Tráfico denso también en los accesos a la Rotonda de la es desde la Circunvalación Sur retenciones en los accesos a las rotondas de la calle Mangraner y recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares, por lo que hay que extremar la precaución en estas zonas. En cuanto a cortes de calle, la calle Ausías March está cortada entre Francisco Tomás y Valiente y Plaza de Barcelona durante toda la mañana por la instalación del mercadillo. Y hoy juega el Elche en casa a las 21 horas,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 8.41, después de la información del tráfico, nos asomamos a esa ventana que abrimos para ver los principales eh, diarios nacionales con sus portadas. Y hoy hay coincidencia, la noticia que recogen todos los periódicos en su portada es el escándalo tras la dimisión del ESMES, que abre una crisis constitucional, la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Dimite. ...por el bloqueo a la renovación... ...es lo que dice El País en portada... ...Sánchez convoca a Feijóo a una reunión urgente... ...el Partido Popular sitúa... ...a la justicia al borde del precipicio... ...el Constitucional se plantea renovar por fases... ...así lo, recojo, lo recoge el diario progresista El País... ...ABC ¿cómo lo recoge? Pues Lesmes consuma su advertencia... ...y dimite hoy tras el bloqueo del PSOE y PP para renovar... ...ese Consejo... echa en cara a los partidos que desde 2018... Este ex, ...está exigiendo que se cumpla el mandato constitucional de relevo... ...sin conseguir una respuesta positiva... Lesmes se va frustrado, por tanto... De, ...como presidente del Consejo General del Poder Judicial... ...otro de los periódicos conservadores... ...El Mundo dice que la renuncia del presidente... ...del Tribunal Supremo y del Consejo... ...descabeza un poder del Estado... La dimisión de Lesmes abre una crisis constitucional. Anuncia que no seguirá al frente del poder judicial y el Supremo ante el bloqueo político a la renovación. Y entrecomillado dice: me voy por conciencia profesional y respeto a la dignidad institucional y los jueces. Y Sánchez convoca hoy a Fijo en Moncloa. Y la razón dice así que Sánchez llama a Fijo. ...para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial... ...tras la dimisión de Lesmes... ...entrecomillado... ...dicen que Lesmes... ...se ha marchado... ...dejando esta frase... ...seguir solo serviría... ...para convertirme en cómplice de una situación... ...que aborrezco... ...la cita de urgencia llega después del bloqueo total... ...por el sistema de elección de los jueces... ...así es como han recogido los diarios... ...la noticia del día... Hay otras en cuanto a la noticia de la crisis de gobierno, eh, pues Aragonés mete en su go del gobierno catalán, dice que Aragonés mete en su gobierno a escargos del PSC y comunes. El presidente catalán incorpora, tras la ruptura con Junts, a políticos que militaron en partidos que necesitará para gobernar. También dice que los empresarios lamentan la falta de comunicación con el Ejecutivo y que Trump y líderes de la extrema derecha europea apoyan a Vox, el expresidente de Estados Unidos, ensalza el increíble trabajo de Abascal. Se refieren también todos los periódicos al acto que tuvo lugar ayer en Madrid del de, de, eh, líder de Vox, Santiago Abascal. El ABC recoge ese acto como que Abascal exige ...músculo internacional y pide ocho referéndums... ...Trump, Melo eh, Meloni y eh, Orban muestran su apoyo al líder de Vox... ...que acusa a la partitocracia de haber traicionado el parlamentarismo. En portada nos trae esa fotografía de Santiago Abascal... ...con la mano en el pecho haciendo, iniciando un mitin. También El Mundo... Dice que Trump arropa a Bascal para cerrar la crisis desatada en Vox. Hay otros, ta recoge también la crisis del gobierno eh, catalán, como que Aragonés golpea al PSC, CIU y Podemos con su nuevo gobierno. Ficha al ex socialista Nadal, al ex convergente Campuzano y a la ex líder morada Ubasart. También suma a Serret, que huyó con Puch Demón y Putin masacra una zona civil de Zaporilla y cita a su cúpula de seguridad. La Razón también recoge otras noticias, como que una entrevista a Salvador Illa, al primer secretario del Partido Socialista catalán, y entrecomillado eh, dicen que no gobernaremos con Escarra Republicana porque somos la alternativa. Es una de las eh, frases que el diario La Razón destaca de la entrevista realizada a Salvador Y ya. Son algunas de las eh, de los titulares que hoy nos trae eh, algunos de los principales diarios nacionales. La glorieta con Rosmar y Alonso. Like Sabes qué es lo maravilloso.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 Vais de escapada al Hotel 9 Pinos, tu hijo trepa nueve árboles, tu hija se pasa nueve horas con el móvil y vosotros dormís de nueve a nueve. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal, síguela. Llévate tu Seat Ateca por nueve euros al día con My Renting y entrada de 7.147 euros. Está claro, el nueve es tu número. Rete Concesionario Seat.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 Aïr Els va celebrar el 9 d'octubre, el dia de la Comunitat Valenciana, una data fundacional del Poble Valencià. Des de la van de la flama de la llengua portada en Guin, per als estudiants del Tirant Lo Blanc, a Els segut diferents actes commemoratius al llarg d'aquest cap de setmana. El més destacat sense cap dubte a Els l'acte institucional al Gran Teatre. Però com a mètode no és l'únic. Per a parlar del 9 d'octubre i, de no... i de altres activitats. Eh tenim hebben hier alweer al president de Asociación del Tempir, Josep Escribano. Mol, bon dia, Josep. Mol, bon dia. Be, eh, prima de tot, ¿qué significa conmemorar aquesta data, el 9 de octubre? Be, la conmemoratie del 9 octubre simplement és la commemoració, de octubre is simplemente la conmemoratie of celebrazione del nacimiento del Pauw de Valencia. No Het is een kwestie van een conquista en hoe ze het productie van de is dat je daar niet in het moment van het moment van het moment van het moment van het moment data, het moment van het is van het moment van het moment de het moment van het moment van het moment data, het is het moment van het moment van het moment van het moment van het moment van het moment van het moment van het moment van het moment het moment van het moment het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 I també diuen, però realment nosaltres, eh, la gent en die weet. Maar realment de andere, i, i ja de andere als de andere de per tant, som Valencians, de andere van de Valencians, de andere van Valencians, de andere van moment. Valencians, que andere van de Valencians, de andere van de van de Catalunya de de Valencians, de andere van de Valencians, van de de de Valencians, van de Valencians, de de de andere van Valencians, de Valencians, van Italiens, een al de, historia, van de historie, in diverse episodjes historie, inkele zijn we er al om te zijn en te zijn de regent Valencia. valencians de segona tongada, maestro, el la la incidència de la parra del valencià en cara no està normalitzada o no és, no, és, no no va creixent? al jarg de, dels anys, a Elge i a les seues comarques. Eh, quina normalisació, en quina situació es troba el valencià? A veure, que nosaltres entrem en, en un segon moment a l'antick regne de València en el de curs de la història no, no suposa no suposa efect, en el sentit que no suposa un trasbals en l'ús del valencià, no és un obstacle. És a dir, ja hi havia gent abans de formar part de l'antick regne de València que aquí a Elge hi parlar en valencià. El el llus del social del valencià si ha tingut eh obstàcles, d'acord, és a causa dels en eh, sobretot dels últims presents anys, sobre les polítiques lingüístiques eh estatals i sobretot per temanes històrics que s'han produït. A Aleshores, ara per a saber exactament quanta gent el fa servir, quin és la competència de, de la gent d'aix o dels visitants, ara de parlar valencià, descriure el d'entendrel Donders eh, de alteren, elke en een enquête, of de centrale markt is een enquête, die is de de en Tempir, Dakar, in die willen weten in ze de situatie het vooral te tragen, de comarca, de hele hele, de hele, de hele, de hele, de hele, de hele, de de hele, de ...a favor del valencià... ...i sobre l'augment del seu ...de cara a una mejor normalització, una normalització... ...i garantir de drets lingüístics... ...del valencià no I per què està... ...en què està ara i no abans? Bé, perquè caldria... ...després de... Bueno, ...el primer statut d'autonomie is del 82... ...la llei d'augenciament del valencià is del 83... Eh, ...ha plogut moltíssim des de les hores, en el que kan deze actualiser, les dades. En deze weten in voor in het geval van de stad deel, de migration, van de in een eerste moment, zijn er andere en andere landen, en en en en en en en en en en is een percepção van diverse mensen, maar onze is dat er niet een actitus tegen de lingue, maar wel een actitus tegen Maar we moeten ook in deze attitude, de connexion zijn, dan de periode, voor het idee om te kunnen impulseren politieke lingue. Dat is een sociale meer justa i més capaç en meer capaal in tijden linguistica. Dat is het idee. Eh, com als president de deel Tempir, die Tempir decennia heeft de promotie en de luce van Valencia, wat zijn de activiteiten die we hebben realiseerd in WAN, aan het van de 9e ochtend? We zijn van de 9e ochtend. Nu onze activiteit is de celebraering van de de ser Valencians de car, dat als onze inwoner. Dat zijn zijn onze inwoner. Dat zijn onze zijn onze zijn Dat zijn deels, per exemple, i també acudixen, pues, els que en ook pues, de partijen partijspolitici kunnen dat gebeuren. Je dat en ook dat een discurs geeft een balans van de situatie linguïstische, van de evolutie van de taal en ook de politieke van eh se fa la ofrena davant de del rei Jaume I, no? La escultura al del Carmen, assí al centre de la ciutat, és l'acte més destacat, però també, eh, l'acte institucional. El tempir, eh, quina valoracions fas de es eh, reconeiximents que enguany l'ajuntament ha boiguut donar fer eh, eh, a motiu del 9 d'octubre? Jo crec que eh, l'Ajuntement heeft een serie de reconexements. Eh, de het eh, del conjunt de, de reconexements, eh, a destacaría sobre todo aquells que han tingut een trajectòria molt, des, molt destacada in de defense eh, van het patrimonio historisch, lingüstisch i cultural van de stad. No? Jo crec que, per exemple, is heel reconegut, eh, ...el reconeixement que se'n fa a Joan Castanho... ...al de la versie de Santa Maria... ...que està al capdavant de del Museu de la Mare de Déu... ...que ha, ha set, té nombroses publicacions estudiant tradicions de, de la ciutat. is que és una feina eh, en silenci... ...que es va fent a poc a poc, però que té el seu resultat... ...i que permet estudiar quina ha la història de ilicitants... I, ...i que deixa en per a futurs investigadors... ...i per la gent interessada, per exemple... Elke casale Agustin Aguillot, in casale de Els, die ook een heel mooi in het geval dat ze kunnen de lingue-lingue lingue-volletschap aan het Een moment, José, waarom heeft het casale per het naam van Jaume I? Het heeft het naam, maar dat is een kwestie interne van de organisatie van het casale, dat is een van de en dat een dan ha canviat el nom dels Casals. casal. Ah, nosaltres dan zijn er nog twee. Ik heb het in het blog zijn. En dan bloc de twee. I, i eh, en dan zijn er twee. En dan zijn er twee. En En zijn En dan zijn er En dan zijn er twee. En dan En dan zijn er twee. En dan zijn er er Jan Castaño, per exemple, despreed ya denk que een af en af Per exemple, jo de bent als of El tramollista el... Francisco Ródenas del El Misteri. que va a ser molt emocional, les seves parables, porque es una persona que arriba d'assets y no recuerda malamente y in het mysterie en pardon, de passie voor het mysterie en de achtergrond van de en pardon, publiekelijk, je moet garanderen dat er een continuïteit is in de tramaal van het mysterie. No? Bijvoorbeeld, ik wil zeggen dat het mysterie van Elis mm -hmm. actief is als een cohesionerend, integrator. Tant de la gente de de como de la gente de la ciudad e e e sí, sí, sí, Qu sí. ja De stager is, de stager sí. Qu is, de stager is, como publiek, en later. een balans, final, del acte institucional. Ik pare daar de alcalde. De, social, i per tant la de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, I per tant Entent que s'ha de dur a terme Mesures d'impuls del València A la ciutat, perquè és la lengua pròpia Vull dir, és, que és la lengua del misteri No pot ser d'una altra manera uh -huh. I d'altra banda doncs, Ell fa un repàs Dels projectes que té la ciutat A partir d'aquí ja, si són projectes fan realitat o no eh, Això <ríe> <l> no in la ciutat No En el sentit van no. de voledat En d'altres qüestions perquè són projectes a futur uh -huh. Ja veurem, jo crec que Sí, que es verdad que eh, la gente que había estaba el, el gran teatro yeah. y abandonar su parte a todos los, los ganadores uh -huh. de, de estos acorismes. Pues, pues muchísimas gracias. gracias, Josep. No ya me estén, es que por el final a esta entrevista. Muchísimas gracias, Josep Escribano, presidente de la Asociación Muchas del gracias. Tempir. La Glorieta.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 Pues hemos llegado a las 9 en punto de la mañana, es la tercera y última hora del programa La Glorieta de este lunes 10 de octubre de una semana en la que disfrutaremos de más tiempo libre porque tenemos otro festivo. El miércoles es el día del Pilar, el centro de Aragonés ya prepara sus actividades y según la previsión de Vicente Bordornado tendremos inestabilidad atmosférica durante hoy y mañana. Las lluvias moderadas pueden caer, sobre todo a partir de esta noche, hay mucha nubosidad. ...no alcanzaremos una temperatura superior a los 24 grados... ...en estos momentos hay 17,8 grados de temperatura... ...y parece que el termómetro esté bajando... ...el termómetro de la estación meteorológica de Telerich. ...acabamos de celebrar esta ciudad el 9 de octubre... ...el Día del Pablo Valenciá, ...la conmemoración de ser valencianos y valencianes... ...pero es difícil de digerir este significado en una ciudad...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 ...y siguió enumerando hasta 10 proyectos... ...va a pedir 10 millones de euros a Europa... ...para rehabilitar las 300 viviendas del barrio de Carrús... ...del teatro que quiere construir en el solar de Highton... ...dijo que los técnicos ya están trabajando en el proyecto... ...que en mayo comenzó la redacción... ...de la nueva depuradora de Algorós... ...del futuro Palacio de Congresos en Altavix... ...recordó que la Diputación pagará los terrenos... ...otro de los proyectos que nombró... ...fue el de convertir el mercado central en gastronómico... ...y el provisional dejarlo donde está... con una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 La patronal empresarial también lo hizo. Desde Cedelco han asegurado que afectarán negativamente a Elche, sobre todo a la competitividad empresarial, por lo que han reclamado un presupuesto más justo para la provincia. La prosperidad empresarial y social, asegura Cedelco, que depende de una financiación justa, Denuncia que vuelven a castigar a la provincia porque la dejan con 189 euros menos por habitante que la media nacional, siendo la última provincia, provincia la nuestra, del país en inversiones por habitante. No entienden que con unos presupuestos que crecerán un 3,3% tengan como resultado un recorte del 12,3% de inversión pública respecto al pasado año para esta provincia. El Partido Popular también criticó la pasada semana. Los presupuestos generales del Estado se presentaron el jueves. Ha creado un manifiesto para reivindicar a la Generalitat y al Estado las inversiones pendientes que tiene con Elche, que será entregado a todas las entidades sociales, sindicales y económicas del municipio para sumar apoyos y hacer un frente común. El presidente del PP, Pablo Ruz, aseguró que el Estado ha vuelto a castigar a Elche y dijo esto.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 organizaron ese acto de la firma del protocolo el jueves de compensar la deuda histórica como un acto electoralista y propagandístico para tapar los peores presupuestos para la provincia y crítico que la oposición municipal no fuera invitada al acto. Para tapar la incapacidad de Chimo Puig, para tapar la incapacidad de Carlos González y su nula presencia a nivel orgánico y a nivel institucional, ayer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 Y más críticas a las acciones del Gobierno local, la asociación Bolén-Palmeral ha pedido la anulación del expediente de modificación del Plan General para dejar el mercado provisional donde está, al igual que lo hizo el Partido Popular. Esta asociación, en sus alegaciones, asegura que no se puede dejar el mercado provisional en la zona verde porque es ilegal, por su negativo impacto medioambiental, por estar en una zona de peligrosidad y por carecer del informe de sostenibilidad y de la memoria de viabilidad.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 ...la recuerdan Elche, Sol y Palmera... ...es una canción que Teleelch... ...esta casa utilizó de sintonía durante muchos años... ...para iniciar y acabar su programación... ...durante nuestros primeros años... ...de andadura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 El organizador de FACO y varias entidades también y protectoras que trabajan en el Che por el bienestar animal. Y por último fueron distinguidos Salesianos y el Hotel Huerto del Cura por un aniversario redondo que están celebrando por su medio siglo de historia. Y también durante este acto institucional del 9 no de octubre, que fue presentado por nuestro compañero y director de esta casa, Salvador Campello, y retransmitido por Teleelch. ...la concejal de Cultura dio a conocer el fallo del jurado... ...de los Premis Literaris Ciutat de Elche de este año... ...el ganador del premio de poesía Festa d'Elx... ...ha sido, es el ilicitano Josep Manuel Agulló... ...y el premio de narrativa Antoni Bru ...es para el escritor valenciano Urba Lozano... ...en esta edición se han presentado 122 obras... ...de las que la mayoría han sido de poesía... ...y 40 de narrativa...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 Ude cadetsinschentes de cada educatie infantile primaria Els, een programma aan een percentage procenting van 90% van de in Valencia. En valencià. I quasi la de helft van de cadets de primaria de Els, in een 40 van de lessenaturen in Valencia. Talvolta is is niet En de Pier, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, zeker, Hoy, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental y en Elche se va a leer un manifiesto en el Ayuntamiento y asociaciones como ASFEME, que llevan décadas, concretamente 28 años, atendiendo las necesidades de las personas con enfermedad mental y sus familiares, advierte del aumento de la incidencia en la población más joven por culpa del confinamiento de la pandemia y reclama más recursos sanitarios.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 Pasan 13 minutos de las 9 de la mañana y es momento de recordar eh, los acuerdos más destacados de la Junta de Gobierno del pasado viernes. Marga García nos cuenta cómo el alcalde anunció tras esa reunión del equipo de gobierno que Elche oficialmente es candidata ya para albergar la sede de la Agencia Espacial Española. Muy buenos días Marga.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 En un mes y en diciembre se resolverá la candidatura dando a conocer la ciudad que albergará esta sede. Gracias Marga. Y ahora escuchamos la crónica que nos trae hoy Iciar Martínez. Es importante porque el Ayuntamiento en su reunión del viernes aprobó un millón de euros para destinarlo a ayudas públicas a las familias con el fin de que puedan comprarse nuevos electrodomésticos para ahorrar en la factura energética. Buenos días, Iciar, cuéntanos.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 que por tanto consuman muchísimo menos. Pues en esa misma reunión el equipo de gobierno que aprobó ese millón de euros para el ahorro energético aprobó aumentar el gasto para el alumbrado navideño de este año. La Junta sacó a concurso un contrato de luces navideñas por valor de 163.000 euros, 40.000 más, ...que en 2021... ...aún así intentarán ahorrar... ...dijo el portavoz Héctor Díez... ...porque se va a establecer un horario de encendido... ...para cumplir con las recomendaciones... ...de reducción del consumo eléctrico... ...escuchamos a Héctor Díez... ...pues enumerando las calles... ...y plazas de la ciudad... ...y de las pedanías... ...en las que dispondrán... ...de alumbrado navideño... ...plaza de Bais, Corredora... ...plaza del Congreso Eucarístico... ...Puente Ortices...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 Y, y seguimos con más declaraciones del portavoz de la Junta de Gobierno, en concreto justificando la supresión de, 20, de una veintena de plazas de aparcamiento en la calle Teniente Ruiz, porque se van a llevar a cabo las obras de semi, semi peatonalización con la construcción de una plataforma única. En cuenta que es una calle con baldosas totalmente inaccesibles, de menos de medio metro,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 Y terminamos con un balance positivo que realizó el alcalde sobre la medida aprobada por el Gobierno y es que a partir de ahora se va a permitir la quema de residuos agrícolas, como anunció Carlos González.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 Son las 9.25, faltan 5 minutos para las 9.30 y nosotros con esta sintonía comenzamos la tertulia de los lunes, la, tel, la tertulia deportiva con José Antonio González y Paco Gómez. Y hoy tenemos declaraciones porque ayer, Paco Gómez lo decía, a las 8.20, ayer domingo les convocaron, ¿cómo quieren castigaros? ¿eh? Les convocaron a una rueda de prensa por parte del entrenador interino o provisional. Alberto Gallego, y esto es lo que dijo. Sí, está claro que, que podría incluso llegar a ser, un hablemos de un rival directo, eh, estos puntos eh, son oro, pero como ya te digo, nosotros tenemos una idea, un plan de trabajo que creo que esta semana ha funcionado, convencidísimos de que vamos a, sobre todo, intentar no solamente ganar, sino merecer ganar que eso es lo más importante para estar muy cerca de la victoria. Está claro que nos enfrentamos a un equipo muy trabajado, muy trabajado, más de lo que la gente se cree, con mecanismos y automatismos muy trabajados y un entrenador con una experiencia y un nivel altísimo. Somos conscientes de eso, pero tenemos mucha fe y creemos mucho en, en la victoria del lunes. Eh, Paco, me ha sorprendido gratamente estas declaraciones de Alberto Gallego. Es humilde ante todo. Si ganan, eh, está remarcando que el equipo está muy trabajado, que Francisco ha hecho sus deberes. No, eh, no. no, eso lo estaba diciendo por el rival, ah, va. por Ay, el Mallorca. Pensaba que lo estaba diciendo no, para, no, no. por estaba el... Estaba hablando sí. de que el Mallorca ah. está muy trabajado porque su técnico Javier Aguirre pues es un entrenador importante y además es cierto porque ha estado muchos años en primera división. Y ponía en valor precisamente al rival. Ah, vale, vale. Pero mmm, yo destaco mucho las palabras de Alberto Gallego ayer, uh -huh. cuando decía que lógicamente van a por la victoria y solo vale ganar, pero decía, no solo vale ganar, hay que merecerlo. Uh -huh. Quiero decir que no le vale solo con buscar la victoria, sino él sabe que el camino más corto para conseguir una victoria es intentar jugar bien. Y de alguna manera, pues ponía el foco en las tres cosas que tienen que hacer bien: eh, ser muy sólidos a nivel defensivo, eh, tener un carácter ofensivo, es decir... Mirar la portería contraria y luego manejar bien el balón, tener el balón el, más, el mayor tiempo posible. Dicho así, parece fácil, pero es lo que le ha faltado a Leche en lo que llevamos de temporada. Bueno, Paco, eh, supongo que estuviste tú en esa rueda de prensa. Porque... Estuvimos de oyentes. De oyentes. O sea, tampoco sin preguntas. No, no, sí, ah. pero que lo... como se pudo ver por, ah, eh, por, streaming. por, por streaming, porque yeah. las ruedas de prensa las yeah. da. Ahora vía online. Claro, exactamente. Yeah. Vale, eh, bueno, no sé si José Antonio pudo estar, porque es que me ha sorprendido lo he visto a la pata. José Antonio co va a la pata a porque tuvo un esguince <risa> Lo he visto con muletas. Y esta noche no va, poder, no va a poder echarle una mano a Lelche. Bueno, chico. pues con Gallego <risa> me había equivocado, pero contigo no, José Antonio, porque te agradezco mucho que a la pata coja hayas venido a la tertulia deportiva. Bueno, muchísimas gracias, Ros. Eh, no, no me la quiero perder. Además, es hoy un día muy importante. Como ha dicho Paco, yo creo que fue una rueda de prensa muy interesante la que ofreció ayer al mediodía el técnico gallego, que fíjate, hace unos meses aterrizaba en el Martínez Valero como entrenador del El Chilicitano en tercera federación y que ahora se encuentra junto a Nino, también a Dani Yacer, esos miembros de su cuerpo técnico en el El Chilicitano pues la difícil papeleta de intentar intentar reanimar a un paciente que ahora mismo es el Elchi, que está en la UBI ¿no? y descolgado de la pelea por la permanencia porque los rivales directos siguen sumando puntos, jornada a jornada y la primera victoria no llega. De momento solo hay un punto en el casillero de esos 21 posibles. La situación no es la más halagüeña, pero como medida de emergencia, pues Gallego y Nino para intentar eh, que el Elchi reaccione esta noche. Es un partido importantísimo ante un rival directo, un Mallorca que eh, salvó la categoría extremis la temporada pasada y que sin embargo en esta nueva campaña pues ha empezado el campeonato muy bien, ya tiene ocho puntos, eh, es un equipo muy reconocible que basa sobre todo su juego en la defensa, en no encajar, pero es que después en ataque pues tiene jugadores determinantes ¿no? que, que son capaces de resolverte los partidos, eh, sobre todo lo decía Alberto Gallego, a, al equipo a los jugadores hay que animarlos eh, espera hoy que el Martínez Valero eh, pues bueno, ofrezca de nuevo un fantástico ambiente como se ha visto en los anteriores partidos y a los jugadores sobre todo y que exigirles al menos que lo intenten, que lo intenten y a partir de ahí pues intentar buscar una victoria que el equipo necesita como el comer. Pues por tu crónica eres tú el responsable del titular al que he felicitado a Paco Gómez de, de, de nuestra web teleelch.es porque me ha encantado cómo has comparado a Alberto Gallego y Nino como los médicos de urgencias para un elche que se encuentra en la UCI. Sí, en una situación, vamos, crítica. Está en una situación muy complicada porque ahora está a cinco puntos de la penúltima. Está a cuatro puntos de la penúltima posición, que la marca el Cádiz. Y que ha vuelto a sumar esta semana eso y es después lo que iba está a, a cinco de la salvación. Os sí, iba sí, a preguntar sí. eso. Eh, el partido del Mallorca de esta noche es el último ya de la jornada, de esa sí, jornada, ¿no? Sí. ¿Cómo han quedado los rivales? Bueno, ha habido un poco de todo. Lo bueno es que ha perdido el, el Getafe y ha perdido también el Girona. Eh, otros como el, el Almería el Español, el Sevilla han empatado, el Cádiz han empatado mm. y bueno, al final todos van sumando yeah. Entonces, y... sí, algunas veces pierden uno pero el Elche ahora mismo... Es que pues está, si está es el último, ¿no? No, no, y se va a seguir el último aunque gane Uf. o sea, un ganando seguirá último pero claro, no es lo mismo eh, estar si gana a dos puntos de la salvación que a cinco, cinco. como hasta ahora sí. es que ahora mismo está a dos partidos de la salvación entonces hoy es fundamental ganar porque claro, eh, si no ganas en casa en casa a un rival como el Mallorca ¿a quién vas a ganar? porque luego vas a Valencia, viene el Real Madrid. Mm. O sea, tienes que ganar los rivales de tu liga. Por eso es tan importante ganar esta noche. ¿Y quién está en zona de descenso? El Cádiz junto al Elche, el Cádiz y el Sevilla. Que el Sevilla, Sevilla eh, que supuestamente <risas> va a salir de ahí porque tiene potencial, cambia, ha cambiado de entrenador y se supone que con San Paoli pues van a tirar para arriba. Y con el Sevilla no cuentas. Entonces, eh, contra los rivales directos eh, hay que ganar sí o sí, no cabe otra posibilidad. Y a partir de ahí pues pensar que... Eh, ganar esta noche es fundamental por muchos motivos, sobre todo porque rompes con esa inercia negativa, con el pesimismo, eh, sumas tres puntos, ganas por primera vez, rompes la racha, eh, el nuevo entrenador, tanto el que vaya a venir como si se quedase en gallego, que yo no lo creo, eh, todo va a sumar, el futbolista coge confianza, la afición empieza a creer en el equipo, es fundamental ganar. Yo, eh, es que el partido esta noche es como en el argot taurino se diría puerta grande o enfermería. No hay término medio. O ganas y empiezas a creer en la remontada uh -huh. y en la permanencia. O como no ganes, o no te digo nada, si pierdes, que puede pasar, eh, la gente va a pensar que el Elche tiene pie y medio en, segun, en segunda división. Y tampoco sí. sería así, porque quedan todavía no, quedarían 90 puntos y 30 jornadas. Pero claro, si no le ganas a los de arriba, si no le ganas a los de en medio y no le ganas a los de abajo... ¿A quién le vas a ganar? Por eso es tan importante ganarle hoy al Mallorca porque sí o sí es un rival directo. Sí, eh, Paco lo señala como una final del partido de esta noche. Eh, la rueda de prensa de Alberto Gallego dio algunas pistas de cómo están físicamente los jugadores, eh, José Antonio. Pues precisamente esa fue una de las preguntas porque hay que recordar que Francisco había hecho mucho hincapié en el estado físico de la plantilla después de una mala pretemporada y en ese sentido Gallego no dio nada ninguna pista. Dice que el estado físico lo marca la, la competición, que después del partido se podrá hablar de eso. Y tampoco quiso hablar mucho sobre el planteamiento para no darle pistas al rival. Y esa puede ser una de las ventajas eh, que puede tener el Elche, quizá, ¿no? Porque a, a ver cómo ha analizado el partido Javier Aguirre, eh, ante un entrenador totalmente desconocido, además con un Elche que viene de dar muchos bandazos en las últimas jornadas, con Francisco que no consiguió dar con la tecla y decía el técnico catalán que Había que sacar todo ese fútbol que, que lleva el equipo mm. en las botas, ser generosos, ser también ofensivos, pero cuando no se tenga la pelota, eh, desde el primer delantero hasta el portero, el equipo tiene que ser un bloque, tiene que ser mm. sólido y, y pelear por hacer un buen partido. Y tuvisteis la curiosidad, eh, Paco, de preguntarle a Alberto Gallego sobre... Eh, la participación de Nino en, el, en la preparación del encuentro de esta noche. Habló de Nino pero más que como la participación porque ahí el que toma las decisiones es Alberto ya. Gallego Nino es su segundo y está para aprender y además él asume perfectamente ese rol. Sí habló de Nino que Dijo que es una persona maravillosa por su humildad, por las ganas que tiene de, de aprender y porque tiene una experiencia enorme. Y Nino es un futbolista que las ha vivido de todos los colores en todos los vestuarios, entre ellos en el del Elche Club de Fútbol. Y Nino es un hombre que puede eh, ser un hombre importante dentro de ese vestuario porque sabe lo que decir en cada momento, eh, ha vivido pues, muchos momentos difíciles como este. Entonces, Nino es un apoyo muy importante para claro. Alberto Gallego. En el partido de hoy, más allá, yo no te puedo decir, yo no Bien. creo que van a, vayan a seguir. Lo normal es que Bragarnik mmm, confíe siguiente. en un entrenador mmm, de experiencia y que bueno, pues haya vivido ya este tipo de situaciones. Es tu opinión. Y la tuya, José Antonio. Si el equipo gana, si convence a la afición, Nino y Gallego se podrían quedar... Es una decisión muy complicada, de nuevo como el año pasado ya sucedió cuando se destituyó a Fran Escribá, se ha dilatado mucho en el tiempo la contratación del nuevo entrenador Ojalá ocurra ese escenario, que esta noche se gane y todos nos podamos plantear, eh, bueno, y ahora qué hacemos con el cuerpo técnico del filial, pero yo creo que lo más normal es que ya a partir de mañana, pase lo que pase esta noche, el club anuncie ya al nuevo entrenador, a ver si Cristian Bragarni eh, acaba ya con el casting, porque tiene varias opciones que están prácticamente hechas, pero falta decantarse por el, eh, por el vale. nombre de ese nuevo técnico. Eh, ¿Estás de acuerdo, Paco? ¿Son esos los plazos que manejáis, Brian? Garnich, el propietario, va a dar a conocer el nombramiento bueno, del sustituto esta misma semana. Conociendo a Bragarnick nunca se sabe, ¿no? Eh, pero sí es cierto que si nos eh, fijamos en lo que hizo el año pasado, está calcándolo, ¿no? Está uh -huh. dejando una semana por delante para él eh, tomar la decisión eh, reuniéndose uno a uno, cara a cara con los eh, posibles sustitutos, va a dejar este partido y a partir de ahí yo creo que lo normal lo normal es que mañana o el miércoles anunciase el nuevo entrenador, porque hay entrenadores que ya le han dicho que sí. Eh, uh -huh. Ya solo está en que él se decida. Entonces, eh, lo de dejar esta noche a, a Alberto Gallego y a, y a Nino, eh, yo creo que ha sido simplemente para él decidirse por el sustituto, no creo uh -huh. que sea una oportunidad para que acaben la temporada. Ojalá Como dice José Antonio, nos, tu, nos lo tuviéramos que plantear esta noche porque el Elcha ha ganado y ha jugado muy bien. Ojalá. Pues nosotros estamos esperando a nuevo entrenador, estamos esperando la programación de la conmemoración del centenario de un club que cumple 100 años de historia en esta temporada. Y José Antonio, a mí me gustaría que me dijeras tu opinión de el fútbol femenino. ¿Va a ser el fútbol femenino? su oportunidad en el siglo XXI ¿no? para él, el Elche Club de Fútbol. Lo digo porque ayer mismo, en el acto institucional del 9 de octubre, el alcalde premiaba con la medalla de, la, de plata del bicentenario a, a Asun Martínez. Sí, la verdad es que el fútbol femenino en la ciudad de Elche nos ha dado pues, muchísimas alegrías en los últimos meses. Asun Martínez es una de esas grandes protagonistas porque hace tan solo unos meses se proclamó campeona del mundo con las categorías inferiores de la selección española. Además es una jugadora que se ha formado aquí en la ciudad ilicitana, ahora está militando en las filas del Valencia. Es eh, una futbolista con un futuro impresionante y que de seguir así pues, va a llegar muy lejos. De hecho, ya ha he hecho historia con ese eh, título de campeona del mundo y además eh, no teniendo minutos residuales sino participando en la mayoría de partidos y, y con un peso importante en los encuentros y a partir de ahí pues después está por ejemplo la sección femenina del Elche Club de Fútbol, sus Martínez pasó por allí, además nos ha dado una nueva alegría el pasado fin de semana con una nueva victoria, se han jugado cinco jornadas y el equipo de Pepe Contreras ha hecho pleno de victorias por lo tanto es líder de su grupo en Primera Nacional, eh, es decir que, que bueno el fútbol femenino nos está dando muchas alegrías en los últimos años y, y va en claro ascenso. Pues espero que llene el Estadio Martínez Valderó ese equipo femenino que tenemos en claro ascenso, que lo está haciendo mejor ahora que el equipo masculino. Paco Alberto Gallego lo pidió y vosotros también lo pedís. El marcador empieza a las ocho y media, ya sabréis el once titular y sabréis... ¿No lo bueno, <risa> a, eh, porque 45 minutos antes del partido ah, ya, eh, dan ahora. a conocer la lista, ahora no. Ahora. ahora no, lo sabréis a las ocho y media, sí. cuando iniciéis el programa, el marcador. Mm. Y allí también sabremos, a las ocho y media ya palparemos el, el, la, entrada, el la ambiente, entrada y el sí. ambiente del estadio de, de fútbol de, de casa del Martínez Valero sí, se creo... espera una buena entrada a pesar sí. de ser lunes tenemos un festivo ahí a la vuelta sí, de la el esquina a ver yo creo que se puede va, hacer un esfuerzo la afición va a hacer un esfuerzo porque sabe que el partido es muy importante y que le eche... este tipo de partidos son los que le pueden dar la permanencia no, a lo largo de una liga hay seis o siete partidos que son los que te pueden dar la permanencia y este es uno de ellos este es, es de los que está marcado en rojo en el calendario Entonces yo creo que el aficionado a pesar de ser un lunes nueve de la noche que acabas tarde a las 11 no llega a casa hasta las 11 y cuarto 11 y media, yo creo que va a hacer un esfuerzo y con que sean más de 20.000 personas ya me parecería una gran entrada para ser un lunes, pero bueno, yo espero que sean los 24.000 abonados. Y tú José Antonio a pesar de las muletas estarás aquí en el marcador. Aquí estaremos en marcador, lo decía Gallego, que a ver si para esta noche revientan el Martínez Valero con la afición apoyando al equipo y que los jugadores pues se lo dejen todo en el campo porque estoy seguro de que eh, si los jugadores están concentrados al 100% y se lo dejan todo, van a tener opciones seguro ante un Mallorca que empieza muy bien la temporada, pero que, que, bueno, que es terrenal y se le puede hacer daño. Pues con Alberto Gallego terminamos la tertulia de hoy. Gracias Paco. A ti, Gracias José Antonio. Gracias Ros. Sí, el equipo necesita hacer cosas juntos, aunque sea un aplauso. Eh, esto es un equipo eh, necesitamos, ya como lo que os digo, no hemos de remar juntos, pero sobre, sobre todo remar todos a la misma dirección. Por muchos remos que tengas, si no van todos a la misma dirección, Y en eso quería incluir también a la afición. Eh, sé que es un momento en el cual eh, podríamos decir que hay incertidumbre, pero es el año del centenario. Sé de la ilusión, porque yo he estado aquí con que inició la, la afición, que no tengan ninguna duda que pueden confiar en este equipo, que vengan al Martínez Valero, si podemos reventarlo, reventarlo y sacar esta victoria juntos, porque esto es una gran afición y esto es un arma que no podemos perder.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 Touching out, touching me. I'm more.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 We